en cuanto se apruebe, porque ha habido hospitales que han tardado hasta un año en la aprobación. No recordemos el hospital de tercer nivel ha tenido que pedirle mucho la empresa adjudicada McKiver, que más de un año han andado haciendo, o sea, eh, eh, haciendo seguimiento a que la aprueben. Entonces, nosotros eh, si hacemos aprobar unos tres meses sería magnífico, ¿no? Pero por eso se contrató a empresas que ya, que ya hayan ejecutado hospitales en otros departamentos para que puedan también eh, poner su experiencia ¿no? porque si es una empresa nueva no va a poder porque las exigencias del ministerio de salud son eh, bueno es eh, eh, bastante bastante detalloso los terrenos están saneados para que no pueda ocurrir como con el estadio? Bueno, el terreno ya está, ya está saneado hace mucho tiempo antes de licitar hemos saneado, creo que la empresa lo único que tiene que hacer es medirlo y comenzar a hacer, son dos proyectos son dos eh, procesos que tiene que enfrentar la empresa adjudicada, uno hacer aprobar el proyecto y otro también eh, con la Con las licencias ambientales, todo, la empresa corre.